A diferencia de Viedma, en Patagones también se vota, además de diputados, se vota para concejales. Tal ¿no? cual. Se renueva la mitad del Consejo Deliberante de Patagones. Y bueno, allí la, obviamente, y como pasa prácticamente en todo el país, la disputa es entre el frente de todos y juntos, ¿no? En este caso es、eh, junto por Patagones. Y estamos en comunicación justamente con Julio Constantino. Conocido dirigente radical de acá de nuestro medio, que encabeza la lista de Juntos. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Y a r a Candia, Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Yara, buen día, Pato. Un gusto saludarlos y, y a, toda, a toda la audiencia.、Eh, no,、eh, mañana. Claro, linda mañana, ¿viste? Pero muy f r e s q u i t a、no, las mañanas no, todavía, ¿viste? Exacto, exacto. 10, 11 grados, s s t e Sí, por, por ahí estamos, sí.、Eh. Por ahí estamos. Bueno,、eh, Julio,、eh, tramos finales ya de una campaña electoral en la que juntos、eh, sacó una leve diferencia, en este caso al suerte de todos ahí en Patagones. ¿Cómo se preparan para el domingo? ¿Las expectativas que tienen? ¿Cómo ven la cosa?、Eh, bueno, vos bien lo has, lo has indicado, lo,、eh, El mes de septiembre no fue nada más que una. Uno en c u e s t a los porotos se juegan ahora, ¿no?、Uh -huh. eh, bueno, hemos tratado fundamentalmente de, de, de, de llegar a todos los vecinos, a los que no pudieron ir a votar, a, a aquellos que este, de alguna manera este, tienen algún tipo también de representación, algunas instituciones intermedias. Este,、eh, realmente también en una, en una campaña típica que tuvo. Varias cuestiones distintas a otras que yo he vivido, ¿no? fundamentalmente basadas en este tema de la, de la pandemia y de la necesidad de mantener el, el distanciamiento y, y algunas otras cuestiones, pero realmente se, se ha trabajado, se ha trabajado mucho, se ha trabajado a conciencia. He visto a los amigos de, de, de, y, y este, ocasionales adversarios también haciéndolo, con lo cual. Este, bueno, realmente esperando que, que, que la propuesta que juntos Patagones estamos llevando adelante sea del agrado de, de los ciudadanos del partido de Patagones y tratar de, de tener l l mejor de los resultados. n o、sí. Siempre con, con, con la humildad que, que este tipo de situaciones merece, solicitarle al. Al vecino, al ciudadano que se acerque, que se acerque a votar, porque creo que es la mejor herramienta que en democracia podemos brindarle, ¿no?、Uh -huh. a, eh, una de las principales herramientas que podemos brindarle. Y la participación en, en, en, en todo tipo de institución, ya que la participación hace que las instituciones mejoren, las instituciones democráticas, las instituciones intermedias,、eh, que nosotros que tenemos algunos dominitos de más. Que hemos vivido los tipos de gobiernos dictatoriales, sabemos perfectamente la diferencia y sabemos perfectamente qué es lo que se elige ahora, ¿no? Que es concejales en el caso de Patagones、eh, o, o diputados a nivel nacional, pero yo me refiero más al, al tema local, que es un poco lo que, lo que proponemos, y, y ese lugar que es el Consejo b i l i t e r a l que es la c l a s de resonancia. de Todo lo que sucede,、Ajá. todo lo que pasa en toda la municipalidad, en todas las áreas: hacienda, obras públicas, desarrollo social, absolutamente todo, todo, todo pasa, pasa por el Consejo Deliberante, porque hay una ordenanza que,、eh, que aprobar, o porque hay un convenio con la provincia, o porque hay un crédito, con lo cual hay que estar realmente informado y. Y reivindicar este trabajo legislativo que para mí es este, importantísimo en democracia. n o、no, A ver si nos podés hacer una síntesis de qué es lo que se proyecta desde tu sector para Patagones、eh, en esto, que es decir decís vos bien lo local, porque después quiero que hablemos un poquito más de lo provincial y lo nacional. ¿Cómo no?、Eh, bueno, nosotros hemos conformado una lista.、Eh, En donde, bueno, a excepción mía, que, que no solo soy el mayor, este, hay mucha gente joven, hay, hay algunos de mediana o, o, o mayor edad, pero con menos experiencia política, con una visión clara de una renovación, oxigenación a, a, a la representación pública, ¿no? Se ha entendido de esa manera en nuestro grupo y fundamentalmente basándolo. En, este, en el proyecto que iniciara ya por el 2015 el, intendente, el actual intendente municipal este, José Luis Sara, y que nosotros desde el Consejo Deliberante en distintas oportunidades lo hemos ido acompañando con, con, este, con mucho menor cantidad de concejales, y es importante tener la posibilidad de armar un grupo como para continuar. Nosotros hay, hay algunas obras que se hicieron. Este, y que deben continuarse, como por ejemplo, este, hay un convenio que se firmó oportunamente con Viedma por el GIRSU, por el tratamiento de la basura, y eso hizo algo que para nosotros los Maragatos sea trascendental: que es terminar con los basurales a cielo abierto. Pero falta algo, falta ahora que las localidades del interior, Estrueder, v i l a l o n g a San Blas, Pradere, también puedan hacer. Uso de esto para nosotros es indispensable y para esto es necesario también la participación en el Consejo Deliberante, la firma de convenios y demás. Pues fíjate que hay lugares como San Blas, que es una isla que, es, este, que está como reserva faunística, y ahí desde hace e es histórico, desde los 200 años que tiene ya Bahía San Blas, que acaba de cumplir ahora en octubre. Tiene un basurado a cielo abierto. Entonces, este tipo de cosas del cuidado del medio ambiente son este, uno de los ejes de, de, de nuestra campaña. También hay que tener en cuenta algo que, que es fundamental y que es, también se ha empezado es que y que hay que mejorarlo con la llegada a otras poblaciones: que es una última vivienda, este proyecto nacional de hábitat, en donde. Este, bueno, se ha logrado también la firma de convenios con algunos terrenos o lotes o chacras que eran particulares.、Eh, llegar a algún tipo de convenio en donde se pudieran tener lotes sociales o a un precio realmente、eh, muy acomodado y acorde a aquel que pueda tener y con la ayuda municipal ir logrando tener este, su casa propia. Esto en localidades también de. De Estrueder y fundamentalmente de v i s a l o n g a que tiene una problemática también importante en lo habitacional, son cosas que hay que continuarlas y profundizarlas, y desde el Consejo Deliberante debemos generar las herramientas que son tan importantes para, para, este, para poder llevar adelante los, los planes y proyectos. Así que estamos fundamentalmente abocados a eso, ¿no? este, en generar el marco legal desde el Consejo Deliberante. El、bueno, eh, eh, intendente, bueno,、eh, José Sara, por supuesto, habló、eh, en aquel entonces, en las primeras las pasó, sobre captar también los votos en blancos, que era como un resultado bastante grande en términos generales, en lo que fue todo el partido de Patagones. ¿Pudieron、eh, llegar, creen que están trabajando para poder captar esos votos en blancos y poder transformarlos en votos justamente para juntos? Eh, bueno, sí, se hizo un trabajo con eso y con, las, y con los vecinos y ciudadanos que no vinieron a votar por distintas razones, ¿no? tratando de,、eh, de llegar fundamentalmente con el mensaje de la importancia de asistir al acto comicial eh, eh, votando a una u otra fuerza. En este sentido,、eh, insisto en lo que dije al principio de la nota, para mí es una de las principales herramientas. Que tiene el ciudadano y que este, de alguna manera estos son los momentos para hacer, ¿no? Y de alguna manera también son los momentos en estas elecciones intermedias de、eh, revalorizar el trabajo en las distintas cámaras. Lamentablemente, lamentablemente, y por algunos también protagonistas, gente de la política que no lo ha hecho a conciencia,、eh, somos portadores de una mala fama, fundamentalmente quienes trabajamos en las. En las distintas cámaras de uno u otro partido, acá no es una cuestión partidaria, y entonces、eh, hacerle ver esto que u s e d numeraba hace un rato, las posibilidades que hay de trabajar y de hacer cosas este, sin ser、eh, quien ejecuta la obra, ¿no? porque quien ejecuta obviamente es el departamento ejecutivo, el intendente, el gobernador, el presidente, pero las cámaras son importantísimas en el quehacer nacional. Y por eso me parece que,、eh, por culpa tal vez de,、eh, yo digo siempre, de algún trasnochado que lo único que ha hecho es servirse de la política, lamentablemente ha desprestigiado esta noble labor que a mi modo de ver y a aquellos que trabajamos con, con, con conciencia, con responsabilidad y con respeto, este, le dedicamos muchas horas y. Realmente este, muchas veces se logran cosas muy, muy, muy importantes para nuestro medio. ¿no? Así que yo, yo creo que、eh, el ir a invitar a ese ciudadano que no votó o que votó en blanco también es un acto importante.、Uh -huh. Hay que hacer un análisis también de ese voto en blanco, en blanco también. Por ahí, en algunos casos, no digo, había boletas cortadas porque tal vez este, una fracción política tenía un candidato a nivel. Provincial o nacional, y no tenía a nivel local, entonces ponía solamente eso, y en el número final terminaba quedando un voto en blanco para uno de los sectores. Ese análisis también se hizo, pensando en que el ciudadano tiene esa oportunidad de cortar y de poner、eh, a su gusto este, y conformar la boleta completa de la manera que es r e conveniente. n o e s Te á t saco un poquito del, del ámbito local. Porque,、eh, bueno, por más que ustedes sean candidatos a concejales, y eso es bien local, obviamente, tendrán una fuerza que tiene significación y tiene resonancia a nivel nacional, ¿no? Como, como cambiemos.、Eh, y de alguna manera los hace eso referentes de cambiemos aquí en la región, ¿no? Por lo menos en el caso tuyo y la lista de juntos en Patagones.、Eh, te pregunto. Por algunas cosas y temas que de los últimos días, por ejemplo, declaraciones de Macri respecto del, del tema de la deuda externa,、eh, y te pregunto por Macri, porque Macri, bueno, fue el presidente de la Nación, tuvo cuatro años y pasaron varias cosas durante su gobierno, entre otras cosas, un endeudamiento de 165 mil millones de dólares, un escándalo realmente. e、eh, q u e ¿Qué sentís cuando el presidente dice que los 45 mil millones de dólares se l o tuvo que dar a los bancos para cubrir deuda de los bancos privados, cuando antes había dicho que con eso había pagado parte de la deuda externa? ¿Qué sentís con esto? El escándalo de los, de los 265 mil millones de dólares y esta explicación del presidente que fue ayer nomás. ¿eh? Yo eh, lo que creo con esto es que el ciudadano es realmente quien marca las.、Eh, Las posibilidades y los premios y castigos para cada uno.、Eh, atenta a, a, a estas y a muchas otras cuestiones, el ciudadano en el año 2019 fue contundente y categórico y le dijo que no, y le dijo que sí a otro sector este, político que también,、eh, a mi modo de ver, Durante estos dos años ha cometido una serie de, de errores que este, hacen al、eh, mejoramiento de la calidad de vida que necesitamos todos los argentinos y fundamentalmente la, la transparencia. Así que este, creo que también el ciudadano, por lo mismo que yo decía hace unos instantes atrás, tiene la mejor herramienta para castigar y o para premiar a aquel que hace. Las cosas bien, o más o menos bien, o que las hace mal, diciéndole no y tratando de alguna manera este, buscar la posibilidad de este, avanzar. Y no haciendo clientelismo político, sino asistiendo a que esos sectores más postergados, para que después puedan tener las mejores herramientas como para poder defenderse en la vida. Yo creo que los argentinos en general. Tuvimos algunas cuestiones de políticas de Estado allá por el año 83, cuando a todos nos unía la necesidad y la importancia de recobrar la democracia para nuestro país. Y en esto, todos los partidos políticos, sin distinciones, cuando tuvieron que salir a defender a los gobiernos democráticos, lo hicieron. Yo creo que hoy debemos volver a tener. Este tipo de cuestiones por delante, ¿no? terminar con las grietas que tanto mal nos han hecho a los argentinos en general y empezar a trabajar en políticas de Estado. Y para m í modo de ver, en este momento es necesaria una, una revolución también de la, de la educación, fundamentalmente basada en la preparación de los individuos y los, y los ciudadanos para que puedan defenderse no solamente con. Eh, la posibilidad de mejorar、eh, sus capacidades laborales, sino también este, avanzar en lo mismo. Por lo tanto,、uh -huh. el desarrollo tecnológico también pasa a ser, a mi modo de ver, un, una revolución, una revolución del, del, del conocimiento y que viene acompañado también de una revolución de la honestidad, donde debemos desde los sectores públicos dar el ejemplo、uh -huh. a lo largo de todas nuestras acciones. A mí me parece que. Que es un momento eh, eh, fundamental para nuestro país, para empezar a mirar hacia adelante, fundamentalmente teniendo en cuenta todo lo que tenemos. Y no puede ser de que en nuestro país siga habiendo gente con hambre, siendo un país con tantas riquezas、uh -huh. naturales, pero que lamentablemente a lo largo de los últimos 70, 80 años no hemos sabido direccionar en el modo correcto. Julio, lo que pasa es que es muy difícil, como pedís vos, mirar hacia adelante y olvidar el pasado. Que un poco nos está proponiendo eso.、Eh, Mirad hacia adelante con una deuda nueva de 165 mil millones de dólares. Como que yo fuera optimista, si estoy debiendo, yo en mi caso personal, estoy debiendo 5 millones de dólares o de pesos、eh, y lo tengo que pagar el año que viene. ¿Cómo puedo ser optimista? O sea,、eh, el, el, esta historia del endeudamiento del macrismo fue. Es, es un, un hecho que condiciona todo el futuro. Y además, yo quería saber tu opinión. Está muy bien lo que vos planteás, esto de que cada ciudadano, pero quería saber tu opinión sobre este tema, si es que la podemos, la podemos conocer. O sea, el endeudamiento de 165 mil millones de dólares, la caída en promedio del 2.4% del Producto Bruto Interno durante los cuatro años de Macri. El retroceso del salario real en más o menos 18%, la caída de las jubilaciones un 20%, reconocido por el propio ministro de h o b no estamos hablando de nada nuevo. A estas cosas me refiero, pero quería saber tu opinión sobre el tema. Bueno,、no, yo fundamentalmente creo que en el 2017 también había un dólar que representaba un tipo de sueldo y ahora hay otro. O sea, creo que ahora tampoco no se han hecho las cosas bien, pero insisto, no me parece que es el momento de hablar. De, de, los, de aquellos que puedan haber este, cometido estos graves, gravísimos、eh, hechos como los que hoy nos están sucediendo. n o Vos p e n s á que eh, eh, el sueldo en, en, desde el año 2017 ha representado una caída muy grande, que es La que estamos pagando hoy todos los argentinos. Por ¿no? eso, durante el、eh, gobierno de Macri, justamente. Un... No, no, de Macri y del actual presidente. No, no, no, no, no. Acá este, insisto que la, la discusión no pasa fundamentalmente por seguir abonando esta grieta. Esta discusión pasa por no volver a cometer los mismos errores. No estoy deslindando ninguna responsabilidad.、Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que debemos encontrar, y para eso creo que hay personas que están saliendo a la luz que realmente ofrecen algo totalmente distinto. Y te voy a dar un nombre al respecto. A, a mí me parece que, por ejemplo, dentro de lo que es la fuerza. De la Unión Cívica Radical y dentro de lo que es juntos, hay personas como Manes que vienen y vienen hablando fundamentalmente de cosas totalmente distintas, pero que debemos encontrarnos los argentinos en, o, en otro camino: en otro camino que haga el diálogo, que haga el consenso, que fundamentalmente busque el desafío en otras partes. Como por ejemplo la educación, el desarrollo tecnológico, como motores de un proyecto en general de oportunidades y transforme a la Argentina, no esto que nos toca vivir. Hoy realmente, este, si nos ponemos a hablar de quiénes están hoy y de quiénes estuvieron, creo que vamos a terminar en una discusión que no tiene fin. Si no soy optimista, si no tengo ganas de ver un mundo mejor, Sigo enfrascado en una discusión que a los argentinos, insisto, es mi visión,、eh, y r e s p e t o a aquel que no p i e n s a igual, seguimos enfrascados en una discusión que no nos va a sacar de este lamentable pozo en el que estamos metidos los argentinos por muchas responsabilidades. Porque esto no es solamente los、eh, cuatro años que estuvo Macri. Yo creo que los doce años anteriores que estuvo Macri. Este, Cristina Fernández también tiene esa gran cuota de responsabilidad, donde también hubo realmente muchos problemas. Pero insisto, y voy a esto: yo creo que hay que mirar el medio vaso lleno con las posibilidades que tenemos, con,、eh, insistiéndole a los jóvenes que no se tienen que ir del país, que se tienen que quedar, capacitarlos, ayudarlos, generar en e l l o s la posibilidad de que este país da y puede dar para que todos vivamos en paz. Y tranquilamente. Tenemos que empezar a abrirnos un poquitito y empezar a ser un poco más、eh, tolerantes con el otro. Y dejar que el otro participe, sí señor. Para que el otro emita su opinión, sí señor. Porque no nos sirven de nada estas fuerzas políticas que se encierran cada vez más y lo único que generan es más división. Es división de lo que hoy puede estar ocurriendo en el país. Perfecto, Julio. Te agradecemos como siempre y seguiremos charlando, obviamente, de los temas locales、no. y de los temas nacionales también, como siempre. No me cabe ninguna duda. Es más, por este tipo de, de, de, de políticas que se ha estado llevando, yo creo que uno, yo por lo menos me puedo sentar tranquilamente con alguien de izquierda, con alguien de derecha y, y podemos dialogar. Lo que no me puedo sentar y nunca puedo llegar a nada es con un populista. En síntesis, creo que estas fuerzas políticas como las que hoy nos están gobernando, definitiva le hace, definitivamente le hacen muy mal a la Argentina y terminan, terminamos. Con políticos retrógrados, pasados de moda, y aquí, y no solamente aquí, sino en el mundo también.、Ajá. Y hay algo, un mensaje final: 10 segundos. El próximo domingo, todos los ciudadanos de la República Argentina vamos a tener un sobre en la mano. En ese sobre, lo que fundamentalmente tenemos que tener es i m poner es nuestra propia dignidad. Ajá. Bueno, Julio, gracias, ¿eh? como siempre, abrazo. Un abrazo grande, muy buenos días a todos. Buen、ustedes. día. Julio Constantino, candidato a concejal de cabeza, la lista de concejales、okay. de Juntos en Patagones.